Que hay que estar bien, bien consciente que los actores internacionales、eh, que están con el proyecto de, de, de, de Capriles, que incluso no es el proyecto de toda la la, la unidad que gira en torno a ello, porque el verdadero proyecto de él representa el interés del capital financiero internacional, ¿no? archiconcentrado por demás. Y ese. Ese proyecto liderado por un factor de la pequeña burguesía fascista,、eh, bueno, no es, por ejemplo, el mismo proyecto de los socialdemócratas que están votando por él, que en todo caso están votando o, o votarían contra Chávez, pero que no son fascistas.、Eh, entonces, este,、eh, y la provocación podría venir de ese, de ese factor, que no podemos subestimar porque está articulado. Personales, expertos en desestabilización, entre otras cosas, ¿no? con、claro. una altísima capacidad en ese sentido. Pero tampoco debemos caer en paranoia. Yo creo que el primer paso frente a esa situación es que todo el mundo sale a votar、eh, con la convicción、eh, que le corresponda. ¿no? Y, y, y en este caso,、eh, por supuesto,、eh, las mayorías. Al mundo del trabajo, y obviamente tienen que enfrentar a un programa que es el, el programa de la Nación Internacional. o sea Yo creo que nuestro primer paso sería un llamado a votar masivamente,、eh, a mantener mucha, mucha tranquilidad, mucha certeza en el, en el curso histórico que ha tomado la nación venezolana. Y bueno, este. Imagino entonces que ya desde otra perspectiva lo, lo, la seguridad del Estado, la Fuerza Armada Nacional garantizará digamos,、eh, el funcionamiento de, la, de las cosas.、Correcto. Creo que hay que aislar esa, esas posiciones de derecha, estar、eh, muy atento a alguna posibilidad de sabotaje, particularmente de, de, de grupos minúsculos. En esa s tarea s、eh, y eh, accionados directamente desde el extranjero. Eso、uh -huh. sí, eso sería más delicado, ¿verdad?、Pues、sobre eso hay que tener、eh, tanto la vigilancia social, la vigilancia popular, ¿verdad? Como、eh, un llamado a, a todos los compatriotas que t r a b a j a n Creo que de todas formas、eh, aquí se ha avanzado muchísimo. Hay una, un conocimiento profundo del de, de sistema electoral nuestro, una madurez de nuestro pueblo, y creo que esos son algunos antídotos frente a esa posibilidad.、Uh -huh. el, el estar atento no significa estar paranoico. Y sobre todo、eh, evitar morder el peine de una provocación.